HIR <smart noise> PYMOTO Uy, Alex, otra vez tarde, no aprendes. Son más de las 12. Perdón, patrón, no, no, no se vuelve a repetir. Seguro, no se va a volver a repetir, porque a este paso vamos a tener que cerrar el negocio. Uy, no diga eso, patrón. Yo sé que con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de todos nosotros vamos a salir adelante. Mm, no lo creo, pero de todas maneras ponte a trabajar ya, es tarde. Ok, sí, señor, como mande. Tengo un Dios que es eterno Voy seguro pues escucho hoy tu voz Mis canciones son de Cristo y no lo niego Aunque algunos me critiquen este amor yo me aferro a lo que dice su palabra Soy su hijo por el cual allí murió Soy guerrero, soy valiente y no le corro Al gigante yo derroto con mi Dios y En la vida no hay momento. Hermoso que encontrarse con el buen Dios creador. No hay persona más hermosa en el mundo como aquel que hoy yo llamo Salvador. Han pasado varios años desde el día que del lodo su amor me rescató Y arrante por el mundo y sin salida, hasta que mi vida Cristo rescató. ver fino cuatro palabras dios familia mi llamado y esta voz lo que tengo a mi dios yo se lo debo si he llegado hasta aquí es por su amor viviré intensamente hasta que muera sé que un día en la gloria estaré mientras tanto mis canciones yo le canto esperando su regreso otra hermoso que encontrarse con el buen Dios creador No hay persona más hermosa en el mundo Como aquel al cual yo llamo Salvador Han pasado varios años desde el día Que de lobo su amor me rescató Iba grande por el mundo y sin salida Hasta que en mi vida Cristo rescató